La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Bueno. Buenos días, estimados simios de la República de España. Hemos recibido en parte de pago un programa de radio, como parte del pago para la expropiación de Repsol, así que buenos días y bienvenidos a El Madrid de los Simios.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 ¡Hombre, nos divertiremos mogollón! Tendremos novedades y noticias de todas partes del mundo. Parece que a los comunistas argentinos se han quedado sin hierba. Eso lo veremos en Economía para Simios. Jorge Real está de más. Chiche Gelblum hace mal la nata. Es pura sanata. Y 678 te anestesia el bocho.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 Vale, tío, que tendremos también música con sentido, que analizaremos un himno Y que viene también John Lemur, que traerá temas de su repertorio Vale, tío, joder, pues, hombre Y el sábado todo bien Me el mono y escuche el palermo De los simios y el domingo otra vez Esto es el Madrid de los Simios. Bueno, buenos días, bienvenidos al Palermo de los Simios. Eh, hemos solucionado el temita, hubo recién un duplex ahí con España. Eh, les mandamos un saludo eh, y bueno, y un, un ahí tienen abrazo. un fuerte abrazo a todo. Eh. A veces se gana, a veces se pierde. Sí, sí, eh, pero bueno, no, estamos acá con el panel de los simios, eh, nacional y popular, como siempre. Eh, y bueno, esperando ¿no? la llegada de parte del staff, como siempre que ya es costumbre del panel, pero estamos acá. Yo estoy bien acompañado. Voy a presentar, eh, voy a empezar por la izquierda esta vez con nuestro economista experto en economía para simios y también un eh, nombre de las letras. Ya verán por qué después eh, el cordobés Nicolayon. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. Contento. Arrancando contento, ya preparando el viaje. Este es mi último programita. Uh. por Dentro de un mes volveré. Contale de los oyentes donde se va. Ya hablábamos igual de esto. No, pero... no, me voy un, un mes de, de joda por Europa muy y bien. Marruecos. En España hay que ver si me dejan entrar o no. Claro, ahí vas a tener que tirar... Vas a con un par de problemitas. Vas a tener pero que bueno. tirar italiano, así hacerte pasar por italiano. Bueno, exacto, así, ¿eh? exacto. Uruguayo. Saco el pasaporte tano. uruguayo, uruguayo, uruguayo. O uruguayo también. Uruguayo, mate, vos... Botica. Pero vos tenés pasaporte tano, ¿no? Claro, ahora, pasaporte está, tano. Bien, Perfecto, no vas a tener problema, entonces. Veo una bueno, que tenés una remera muy interesante. Sobre la yerba. Sobre la yerba, muy bien. Sobre la yerba ¿eh? un tema que nos está cruzando el programa. De hecho, en este momento no tenemos mate. No tenemos probablemente... porque faltó, no está gullo todavía. No pero... está gullo, pero probablemente tampoco tenga dinero para comprar <risa> yerba gullo. Bueno, eh, también estoy con Sebas, el novato Sebas. Ya en algún momento va a dejar de serlo, pero por ahora, hasta que se me ocurra otro apodo, va a ser así. ¿Cuándo se va? Muy bien, muy bien, muy buenos días. Eh, bueno, contento de estar acá. Te veo vez. ahí peleando con la tecnología. Peleando con la tecnología que no me, no me da tregua. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, ya. muy bien. Bueno, y vamos a. Vamos a primero repasar las vías de comunicación y ya después vamos a meter en el mundo de las noticias, de la picarita de noticias. Eh, nos pueden eh, seguir por Twitter, arroba Palermo Simios. Los pueden buscar en Facebook, en el Palermo de los Simios. O enviarnos un mail a gmail.com Y si no, pueden visitar el blog cuando se aburran de escuchar el programa www.elpalarmodelosimios.blogspot.com Hoy no me pueden mandar mensajes a mi celular porque me lo olvidé en casa Así que si quieren mandar un mensaje a Sol que está ahí con mi celular Pero si no, no es una pérdida absoluta de tiempo eh, Bueno, vamos a meternos bueno. a la picadita de noticias Cortina de noticias Me encanta la picadita de noticias y su música, se me pone tan pilas. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué no a decirme, mira, yo te cuento una, eh, no sé si vieron el proyecto que tenía Macri para el área de retiro, que quería hacer túneles y una ah, especie sí, de Ah, sí, sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es Lo eso? hemos visto, sí. sí. Sí, una cosa fantasma total, me hizo correr el Tren Bala, digamos, claro. querían hacer un retiro como túneles para que pasen los venidos por abajo, los colectivos, un proyecto sí. mega millonario. Claro, para meternos en... abajo de la tierra bajo claro. el asfalto. Nos en vez enterrar, de... Macri no quiere enterrar. Nos quiere, enterrar, pero en vez de urbanizar, digamos, a dos cuadras de ahí, urbanizar un montón de, de casas precarias de la villa claro. 31, prefiere gastar ese, ese dinero que no tiene en hacer estos megaproyectos. No me parece mal, no me parece mal. Me parece una medida muy propia del Palermo de los simios. un Palermo tiene que tener muy, muy pro. Claro, lo que podemos hacer sí es enterrar esa a la, a la villa. ¿no? Entrar a la enterrar a la villa, claro. O taparla con los escombros que se saquen de, de ser, ahí. Claro, de ahí. Eso. Claro. Sería una gran medida, creo sí, que. Sería una que medida ser más, muy eh. pro. Muy pro. Bien, eh, otras novedades esta semana? Bueno, no sé. voy a contar una novedad que nos pasó con Seba, que es muy interesante. Que es que se presentó un proyecto de ley en el Congreso. Pasa que esto fue pacado claramente por lo que pasó con, con la petrolera. No, no sé muy leña. bien qué pasó. Algo sí. pasó por ahí, no sé. Pero en el medio fuimos al Congreso una serie de organizaciones sociales comunitarias dedicadas al arte comunitario, eh, grupos de teatro comunitario, murgas, eh, digamos, grupos musicales, etc., eh, que están eh, nucleadas en torno a un, eh, un programa, un proyecto que se llama El Pueblo Hace Cultura. Esto... Sí, sí. Bueno, no sé Seba, si querés aportar algo. Sí, esta es una iniciativa que lleva el culebrón Timbal adelante. Uh -huh. este, ellos tienen un antecedente que fue haberse metido en el proyecto participativo de la zona de San Miguel, o sea, conseguir que año tras año haya una cierta cantidad del presupuesto dedicada a apoyar la cultura comunitaria y siguiendo la línea con lo que fue en su momento una ley no no fue una ley fue un El programa, punto El programa. De, puntos de cultura programa punto de cultura de Brasil este puntos de cultura claro. en ese puntos momento con cultura. Gilberto Gil este... qué bueno qué buen nombre Gilberto Gil va en portugués no, sí. ¿Ah? no así Gil. para decir en castellano llamo... no. Gilberto Gil oh, bueno esta vez te no. llamamos tenemos tu currículum te llamamos <laughs> en la semana Gilberto Gil <laughs> sí. no, claro que... claro Bueno, pero bueno, presentó eso un programa muy novedoso que, o sea, hacía que haya un, un 0,1 del presupuesto total claro. eh, destinado a, a apoyar los, los diferentes puntos de cultura, los puntos de cultura son organizaciones que vienen trabajando en la cultura este hace años que y que con este 0,1 podrían seguir su su laburo más allá de, de nuclearse en otras redes sino por claro lo que le propone el Estado digamos lo que se le propone el Estado es en vez de invertir en cosas nuevas que aparte claro. año tras año gestión tras gestión son cambian porque cada uno tiene sus tejes y manejes la idea es bueno ese 0,1 del presupuesto nacional cuánto sería un 0,1 del presupuesto nacional argentino más o menos unas cuantas bananas. bueno ese 0,1 lo pones en grupos que ya están laburando en los distintos territorios de manera que Eh, digamos, es una inversión a algo que ya está, que ya está... Que ya está funcionando. Exacto, sí, esta sí. movida se inscribe en una movida que hubo toda esta semana pasada eh, sobre arte comunitario en toda Latinoamérica, porque, digamos, de alguna manera este proyecto se nutre de dos cosas. Una, como ya dijimos, la experiencia de los puntos de cultura, que como no es una ley, ya no existe más, de hecho, cambió Dilma, puso a otro, pum, ya lo sacaron. Y otra es esta movida en toda Latinoamérica de que se destine, en, en todos los estados destinen 0,1 del presupuesto, presupuesto a cultura. Bueno, se presentó el proyecto, hicimos una marcha, una pequeña manifestación ahí en frente del Congreso esta semana, el, el martes, martes 17, y un grupo de gente entró y, y, y entregó el proyecto a la Comisión de Cultura que aceptó, aceptó recibirlo y tratarlo, imagino. Sí, y lo que contaban los compañeros que estuvieron adentro este, del Congreso fue que había habían podido recibir, lo fueron recibidos por la mayoría de los de los bloques que están representados ahí, con asesores. Este, entonces, como que el, el arco amplio de, de, de los diputados pudieron discutir por lo menos este, el proyecto. Y no solo eso, sino que se comprometieron. O sea, este año se está discutiendo la la creación de un ministerio de cultura que de crear la figura de ministerio no que deje de ser secretaría y, y en esa en ese intento de ministerio se, se incluiría un capítulo especial sobre la cultura comunitaria bien, bien, bien. pasamos victoria. de tema pasamos de tema y presentamos a quien sería la voz de la picadita de noticias junto con Nico que ya está también preparado en este bien. momento estamos hablando de Emiliano Banquina Agullo buen día ¿Cómo andas, bueno. Emi? ¿Bien? ¿Descansaste Bien. anoche? Sí. ¿Alguien decir. ¿Alguien ¿Qué... ¿Estás, estás ¿Qué como colorido estás? Estamos coloridos y vos estás joven. Estás sí. joven porque te quitaste la barba. Extrañaba mis... Espera que Ya a poco te voy poniendo. Sí, no, a poquito, a poquito. Vamos a andar a tomatero con calma. Extrañaba mis 28. Bien. Sabes que... Esta semana también se conocieron las nominaciones a Martín Fierro. Y sabes que... Estás nominado como premio so. de revelación. Sobre todo por la participación que tuviste el sábado pasado. Claro, eh, sí, sí, sí Dicen que fue una revelación ¿Tienes? conocer un locutor que hablara tan poco durante dos horas de programa La verdad que es importante, para mí pasa? me parece que es importante y estamos ahí con vos Y no cualquiera tiene esta habilidad Estás nominado sí, con Malena Pichot y La, la Bestia de Arcovich. Y hay una cena previa con Malena. Ahí parece que hay una cena, una festichola así ¿Un tres, parece. Tres, claro, Se claro. come sobre ella, directamente ¿eh? Sí, sí, sí, ella se acuesta y usted come sobre ella Listo, bien Bueno, eh, un abrazo a La Bestia de Arcovich, que seguramente nos está escuchando Y seguramente ¿Mm? va a venir, ¿no? Sí no creo como tantas otras veces es muy estrellita bueno cambiamos de tema pasamos de tema otra noticia el kirchnerismo está avanzando en el consejo de la magistratura contra el juez Rafecas digamos el caso Vudú el caso Vudú el caso Vudú en vez de investigarlo Vudú digamos están investigando a Rafecas porque lo está investigando Vudú y se está generando ahí un juicio político porque parece que descubrieron que Rafeca se mandaba un par de mensajitos de texto con con el abogado del amigo abogado de Budú para ayudarlo a Budú. Exacto. Exacto. qué honestidad Budú, eh, sí. haber denunciado eso, la verdad, la verdad tipo... que sí. Después cuando Pulcro. Total. Total. Música, pulcro. Joven lindo, rocker, es un rocker. ¿No es como el Gullo del Palermo, de los Sismos, no? Es como el Budú el... es algo gobierno lo que Gullo el Palermo. Los y es un chico del grupo Ideas, así que es un chico bien. Claro, es un chico muy bien. Muy bien. Bueno, yo o... quiero que me, me den la moto la moto de la Hugo yo quiero la guitarra claro yo quiero el sueldo dale muy bien vos que no, ya. la novia no me metas en problemas bueno así que están recusando al juez Rafeca al juez Rafecas, digamos y avanzan en el consejo de la magistratura es el juicio un posible juicio político al juez Rafeca digamos como para disciplinar y que no investigue a Hugo muy bien ahora que se lo busco un tema un tema de fútbol Hay tres partidos muy importantes este fin de semana ah, Dos que tienen que ver con Córdoba Y uno uno más pequeño que Real Madrid-Barcelona que Tiene que ver con un pequeño país con Que un antes tenía la maíz, potencia pero queda, ya, Claro, que ahora pues no tiene tanta plata Me enteré que eh, Y después o... no, do, dos partidos Uno que te concierne a vos no, okay. Me enteré que um, Real Madrid-Barcelona Lo dan, lo dan solamente DirecTV Mirá Y solo si tienes una acción de IPFX. No, es que tenés que tener acciones para comprarte el televisor con el cual lo, lo puedes ver. Porque es el primer partido que se pasa en 3D. ¿En 3D? ¡Wow! ¿sí es? En 3D. Ah, mirá 3D. 3D. O sea, tenés que tener un televisor 3D, los anteojitos. Claro. Vos imagínate, lo que era antes. Mirá un partido de fútbol y ahora... Antes 40 equipos con anteojitos claro. adelante de un televisor grande como una pizarra de secundario. Esa, ¿no? esa ¿Dónde, quedó speaker, ¿no? claro. ¿Dónde quedó la speaker? ¿Dónde quedó? La acá. ¿Crees que te salen los jugadores? Te, te, te sale salen los jugadores, sí sí, sí, sí. Te tiran mí te seccionan un moco <risa> con la nariz acá y te se toca la nariz y <risa> se toca directamente un moco. El el el te lo hacen el a vos ahí. Te, vos sentís como el moco te llega a vos. Exactamente. Bueno, y después tenemos al próximo campeón. Vivo el Instituto. el Instituto el próximo campeón. No, no, ahora... Ahora le, ah. le acortamos la diferencia y nos ponemos a un puntito. Rullo, yo te voy a explicar una cosa. Si vos querés ganar Martín Fierro, no puedes alardear con un equipo de la B. No tenés que decir, bueno, estamos peleándola, remándola, capaz que salimos no. cambiar, ¿Entendés? O, o tiene que ser un equipo de la B que te quede canchero. Yo te, te voy ¿tien? a transmitir no, no. algo sincero, un, un, un sentimiento yo muy estoy, sincero. Yo estoy con Gullo, yo quiero que pierdas y todo. Está bien. Es un campeonato largo, esa es la sensación. Sí. Solo eso, solo eso. No. Nos estiraron eh, el campeonato. Yo tengo que esto puede ser así para tarjeta de la fortuna... La vida es un campeonato largo. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué Y yo estoy en la B, pues. ser. Cuando no está mal, yo estoy en la B. ¿Y después el sí. partido del fin de semana? ¿Cuál es el partido? Belgrano-Boca. ¿Belgrano-Boca? Belgrano -Boca. ¿En la Bamborea? No, no en Córdoba. No. Debería estar allá, pero bueno. No, vale. no llego con los poner, la, la cancha del Colón es el cementerio de los elefantes. ¿La cancha de Belgrano qué es? El gigante de Alberti. Claro. que el gigante tiene ya poco, digamos, pero en su momento fue el segundo estadio de cemento de América Latina, Independiente después de la... Récord de... histórico, siempre es segundo, uh. ¿no? Pero bueno, <risa> bueno, um, vamos, breve, una, una más, una más, antes de tener, ¿vale? De IPF vamos a hablar algo, No, o no? no vamos a esperar, ¿verdad? hay algo ¿Tenemos? más ante IPF, tenemos algo más ante IPF, bueno, entonces vamos a IPF. No, yo quiero pasar un, una cosa muy breve, que no sea un chivo porque me pongo loco, ¿eh? Si quieren ir, a ver, la película de Burman. No voy, no Cierra, cerra, me No vayan, no vayan porque malísima. Ah, la de Drexler Sí, sí malísima. Ah, yo la vi también. Coincido sí. totalmente. A la media hora me quería ir a cenar. O sea, pensando que iba a cenar las empanadas de Estoy harto, estoy harto de las películas con actores uruguayos, <risa> cantantes con cantantes. Con un director que se llama Burma voy, voy, de voy a defender a Hendler, le voy a defender a Hendre que es un muy buen actor y sí, muy Händler. lejos de Drexler, que pobrecito que siga dedicándose a reaccionar. Pero no es Burma ni músico. O sea, pero Hendre nace de Hendler con el actor, no es que hace otra cosa. No, no, es bueno. Es como Jack Nicholson. Jack Nicolson es un gran actor, pero hace de loco siempre, no es que te hace un, un padre cuidadoso, por ejemplo, o un cura. No, te hace un cura perverso o un padre golpeador, ponele. Bueno, vale, pasamos, pasamos. Bueno, YPF. YPF ¿Qué pasó con YPF? Bueno, parece que al final, opa, que al final lo Avanzó Los zurditos, digamos y le Terminaron expropiando el lunes Finalmente se llegó la revolución Llegó la revolución a al Palermo Y terminaron expropiando el 51% de las acciones Se envió un, un proyecto de ley Al Congreso por el cual se declara utilidad pública Es decir, que el gobierno es una facultad que tiene uh -huh. De sacarle el 51% De las acciones de AREPSOL, ¿no? A los grupos locales son AREPSOL. Claro. Y después es el 51% dividirlo. Un 51% para el Estado y el 49% restante a, a las provincias. A las provincias, muy bien. Eh, y se armó un te... par, de, un par de, de libros, digamos. ¡Uy! ¡Opa! Epa. ¡Están tirando tiros! ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿quién está tirando tiros? ¿Quién puede ser? Me parece que es el... Lo... Entonces, mira, es el rey de España, Carlos, es el... que está cazando monos. Vino a cazar monos. Vino a cazar monos en Argentina. Pero con cuchillo lo casa. No, no, no. no, es un Remington. Es un Remington de 1964. ¡Qué oído! Escucha? Eso es oído, ¿te das cuenta? Así como está el que huele el vino y dice, esto es un Merlot. Bueno, eso... Es... 85... Sí, sí, no sé es un... si... Ahora, ¿no? ahora, ahora, suerte. Refugiémonos atrás del árbol. ¿no? Es Babi, es Babi, llegó Babi. No, no, no, <risa> vale, es Carlos, yo, yo, yo. Carlos se es cambió. Carlos. que Carlos que estuvo cazando, tan enojado por, por esto de, de YPF, se fue dijo, quería descargar su furia y se fue a África hacer lo que todos hacemos en África, ¿no? Matar a <risa> elefantes. Mira, matar elefante. elefantes. ¿Qué otra cosa ver, se lo, puede lo hacer? Lo bueno de eso es que... Las imagino... se, no, no podés cazar negros, bueno, cazar elefantes. <risa> ahora... ¿El asado que se da derecho a de ese elefante? Oh. ¿Sabes, lo que es? ¿Sabes lo que es un costillar de elefante, papá? Un ojo de bifi, imagínate. El, el oh, la trompita. La trompita. Oh. La trompita. Trenzada. Uh, Trenzada. Uf, trenzada. trenzada. trenzada. Uf, trenzada. trenzada. Uf, bueno. bueno, antes de que nos termine de matar. Repercusiones <risa> sobre la expropiación de YPF. Repercusiones. Bueno, eh, España salió con todo a buscar apoyo internacional, digamos, de, para que digan que en Argentina no se puede hacer negocio. Y por otro lado tenemos a Total, que es una petrolera francesa, sí. que está babeándose está y reuniéndose residuo. con Kichilof y Bido para eh, aprovechar digamos, porque esto que YPF es del Estado no es que ahora va a ser estatal, sino que no, claro. hay un artículo que dice que YPF puede hacer Joy Ventures, asociarse con otras empresas para explotarlo los, claro, los parte, para la, una de las movidas que está ahora en boga de la que se habla es la de eh, el petróleo no convencional ¿no? la Las fuentes cuencas no convencionales como llaman algo así Por hay el... dos tipos el petróleo y el gas claro petróleo y gas que parece que la más grande de gas de gas no convencionales, es la de Argentina pasa que claro Tener que exprimir la roca, reventar no sé cuántas provincias. No es importa. un temita. Es un temita y para eso no hace. Y para eso, digamos, hace un... falta mucho dinero, digamos. Ingenieros y que... hace falta. Ingenieros y te va a venir. Upa, uh, bueno, el piso, el piso. No vamos porque el reino. Sí, vamos a retomar este tema al final del programa, pero por ahora, vámonos porque nos está cagando a tiros el rey de España. <risa> El pueblo sin saber trabajar, recaudando impuestos para poder vanacitar, su majestad, el pueblo para servir al rey Su Majestad, el pueblo va a cumplir tu ley Me gusta pensar, pero nunca interesado, porque hay desigualdad. No me rompí mis manos de tanto trabajar y el reino da ni palo. Vive de los demás, su majestad, el pueblo pa' servir al rey. Su majestad, el pueblo pa' cumplir tu ley. El rey.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 han quedado reducidos a solo uno estás escuchando el Palermo de los Simios muy bien, volvemos con el Palermo de los Simios estuvimos escuchando de escape simpático holgazán cualquier coincidencia o semejanza con el rey de España es mera coincidencia porque el rey de España no es simpático Entonces, bueno, eh, ya saben, Facebook, Twitter, Gmail, se lo repito una vez más, no me lo hagan repetir de vuelta porque me pongo nervioso. Facebook, Palermo de los Simios. Twitter, arroba Palermo Simios. Gmail, ah, eh, ¿cómo estamos con el tema? Ah, estoy acá con, con Manuel Tejani, <coughs> que es el experto en comunicación y lo que sería la, el hardware del mundo de la radio. Tengo una pregunta que hacerte. Me para la gente por la calle y me pregunta, loco, ¿qué pasó con la cuenta de Gmail? ¿Qué pasó con el blog? ¡Contalo ya! Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Qué eh... Qué, ¿Qué linda voz que tenés. Hola. Eh, Manu, sos, sos todo... de bote... size, digamos. O sea, grandote la... La computadora que tenés ¿no? es tamaño manu. Es como es si hubieran si hubiera puesto un, un muro de Berlín en el estudio. Bueno, yo no sé qué me qué estuviste viendo, que decís sí que es todo bebote side. Si sí. sí es todo grande, todo chiquito, no sé. No, pero. Acá, acá, acá no, la, que... lo que alcanzamos a ver al menos. Ah, bueno, eh. lo que entremos. Bueno, brevemente, ¿qué pasó con el.? Porque la gente está muy preocupada porque no puede entrar al blog. Me paran por la calle, en mi casa me hicieron un piquete. Un desastre fue. ¿Cuándo fue que lo revisaste vos? No, no sé, me contaron. Yo no ah, lo revisé. Eh, eh, están dando. Ah, ya están dando. ¿no? Ah, ya, no, ya pasó. Y en, no este es ah, digo, en este momento está sí, el aire. en momento, sí. Es probable, esto es una pregunta que, que tendría que haberse de hecho a Huyo la semana pasada, pero se la voy a hacer hoy. Es probable que las fuerzas internacionales de la banca <coughs> y tal, que, ah, probablemente los jeques del petróleo Se hayan visto molestos por la campaña que viene haciendo este programa por destruir el sistema de sus raíces y hayan de alguna manera hackeado el blog para que no se pueda difundir nuestra palabra hacia el resto del mundo. ¿Fuyo? Censura, sí, hubo censura. Hubo censura internacional. Ahí Tenemos las pruebas. Sí. Listo. Bueno, vamos a ir al Tribunal de la Haya, al CIADI, y probablemente a, de la a la, la, la CIA Fray Ventos. Bueno, entonces. ¿Hay novedades? ¿Hay comunicaciones? ¿Qué pasó? Sí, algunas comunicaciones por Facebook Más que nada de gente ausente eh, que, ah. no, que se dieron cuenta que faltan este, Ah, sí Yo no me había dado cuenta Faltan yo, monas a ver. Más que, Ay, Hay verdad, mucho mono Había mucho olor a bolas Me di cuenta cuando nos refugiamos ahí atrás del árbol <risa> <risa> Mucho olor a banana Mucho olor a banana <risa> Bueno no ah, bueno alguien no está porque bueno tiene licencia por enfermedad por no sé por no sé porque, porque tiene mal la voz ¿no? Eso, sí, sí licen licencia eh, por, eh, vos. por vos licencia por mí no sé sí. bueno. no sé en qué parte del convenio colectivo está eso pero está, o sea, ya, momento, como... está ahí un inciso muy chiquitito 70T 70 70T Bueno, y después, eh, Daniela, ¿te Daniela, Daniela, Daniela, Daniela, Daniela, Daniela, manda Fico? saludos a alguien o no? Sí. Esto la mencioné y no justo fuera que lo saludó. No, saludos, sí, sí. sí pues, no saludó explícitamente, pero nos interac... hubo interacción con nosotros. Ah, bueno, bueno, pues nosotros... Pero bueno, saludos a alguien mejorate, eh. no sé, no sé, muy, muy <risa> circunspecto, mi <risa> botellán <y> <risa> ¿Qué, no? ¿Qué, ¿Qué estás ocultando? Está ocultando información. Claro. Eh, no puedo hablar todo de lo que pasa del otro lado del video, Buah. perdóname. Eh. Eh, y bueno, Daniela está dice hola dice, monito, hola monitos lindos, ah. no sé a quién le dices oh, a vos, todos a vos. A vos. desde Lanús vos. trabajando los escucho sí. y extraño llega Lanús el programa increíble la potencia de la antena de, eh, la, la, nueva colectiva. Antena de la colectiva la nueva antena de la colectiva que tira tira <risas> a lo loco parece que bueno parece que nos estaban escuchando en España bueno el duplex hizo directamente de, todo por el éter de Madrid uh -huh. y bueno, y después Daniela con su poder de síntesis hace muchas preguntas sobre IPF bueno ya se la va a responder eh, muchísimo no se pongan sí, no ponga ansiosos ya se las va a responder Marcelo lotoviada por la televisión ¿no? Entonces, <risa> hoy no vamos a hablar de ese tema bueno pero sí nos estamos alguna novedad más no ninguna más en principio bueno, te pido que te quedes porque hay un tema que a todos nos preocupa a todos. sobre todo hoy que no hay que no hay monas en la en el staff que es el tema de que no hay yerba o hay yerba pero está muy cara entonces qué hacemos si no tomamos mate claro por eso Guzo hoy vino sin sin mate Uso no me dan las bananas para comprar yerba. Bueno. Quebré. No, pero no quebraste por eso. Quebraste Quebriste por la cantidad que... de mamúa que tenés. El tomate, no por la por el tomate, va. Está muy cara. Y como hierba. no se puede tomar mate, hay que, hay que, que tomar otra cosa. ¿Eh? El vino más barato, el vino. El vino más barato, barato. siempre sí, más barato. ¿Usted? Bueno. Usted no sé si fueron al... al supermercado a comprar yerba en estos días. Pero... Ayer fui. Ayer. Yo me terminé comprando ayer eh, un ayer, medio. Va. ¿Eh? Yerba. Sigamos, sigamos, por favor, sigamos. O sea, ¿qué uso prefiero? Si el del sernito de se me ha pasado, voy a está muy me... elocuente. No. Dale. No, eh, me terminé comprando Tarawí Energía, porque de medio kilo, que parece que tiene más mateína, no sé qué, pero era la más barata, ¿viste? Es que guaraná Es que, que creo tiene. creo que no, si no, no me equivoco, no, no, no, yo, yo esto no sé, pero creo que está más barata que la merca. La, la merca, perdón, la merca está más barata que la yerba, digo. Para pensar, ¿no? Para cambiar de... De vicio. De vicio, ¿no? Bueno. De insumo. Bueno, bueno listo, volvemos. Okay. Entonces, a ver, yo, por supuesto que de esto no entiendo nada, soy un simio, no puedo comprender nada, Guso tampoco, porque evidentemente quebró. Pero que está bajando con internet y eh, Seba está leyendo cualquier cosa. Y la pregunta es Seba, ese, ese que viene a estudiar. Curso una materia y estudia otra. En claro. Durante esa materia. Que sí, sí, lee sí. otras cosas. Bueno, pero entonces, acá el único que puede hablar sobre la llama mate con la autoridad es aquel hombre que viene de Córdoba trayendo la economía, los números. Va. Los números de la economía y, y burrito para el mate. Burrito para el mate, dale. Che, o bueno. O peperina, o. cualquiera de las dos. Eh, eso, el mate Eso del vicio Era salud cierto Digamos los, los jesuitas Los españoles Cuando vinieron Prohibieron el mate mm. Ah nos fuimos hasta allá Para hablar de yerba No vale claro, es, es de origen Es de origen guaraní Digamos la yerba Y cuando llegaron Prohibieron la yerba Porque decían que era un vicio Y que enviciaba a las poblaciones Lo cual hizo que Todos empezaran a tomar mate Inclusive los propios españoles Una pregunta Esto a lo mejor No lo sabes Pero podemos ¿Ah. Subir al googlearlo otra vez. Habrá cultivos de yerba mate Digamos eh, Transatlánticamente Digamos Fuera del continente No creo No que hay No, no. ¿Por dónde, por dónde, hasta dónde averigüe bueno mm, el el, los el principal productor de, de yerba es Argentina con el 66% Brasil tiene el 28% mm -hmm. ahí tenemos un 94% y Paraguay un 6% eh, ahí estaríamos el 100% la famosa o sea, yerba paraguaya claro Uruguay un... falta Uruguay que debe tener muy poquito debe, debe ser 0, algo y alguno de estos de ser un poco más la mayoría más de bajo. los cultivos ser de, faso. de te tiro un dato sí. dos datos quédate un gato Uruguay no, no, no cultiva yerba. Entonces, toda la, la yerba uruguaya es de Brasil. Brasil. Qué ironía. ¿Listo? Eh? El segundo dato, no por eso menos es importante, sí. es que, no sé si lo te en, en toda esa planilla enorme que trajiste. Sí, los biloratos, los biloratos que los violatos, los que traen. <risa> los libros. En el Líbano. Sí, el en sí el Líbano. En Líbano se toma mate es Importa uno de los importadores más grandes es uno de los principales mercados donde se, se exportamos porque los principales productores bueno ahí teníamos el 100% de la producción argentina Brasil y Paraguay sí lo raro es que los chilenos y los uruguayenses toman mate y encima caliente ni siquiera toman té qué loco Lo cual es un. Y digamos, te... si se llevaran mal la mate para hacer un tereré, estaría un poco no, más copado. Bueno, ¿lo, ¿no en... ¿Lo toman como infusión en saquitos? ¿O lo toman como con porongo no, no, y bombilla? No, no, lo toman igual. Me... Me... Porongo y bombilla, sí. Poron y bombilla, sí, sí. Ah, ma, ma. Me crucé, estaba en una gira en, en Nueva York. Y... Ah, <risa> y se me acercó. un, York y qué? En... Estaba en Se me acercó un libanés. Después yo sabría, me enteraría que era libanés. Y me dices mate, todo. Inglés, ¿verdad? Ah. Empezamos a hablar y me cuenta que es del Líbano y que hasta ponía en duda que el mate fuera argentino. Dice no, no, yo lo tomo de que soy chiquito, un tipo de cuarenta y pico años. Mirá. Y ahí sí, me enteré que en el Líbano el mate líbano este, mate es líbano es sí. Ya, ya. Lo pongo ahí. Abel, es árabe claro. saudita. Es saudita. <risa> no, no, no, bueno, el mate, el mate es guaraní, digamos. Es, o sea, eh, vamos a respetar el origen. El guaraní, K era, era el nombre que es, con que se me lo conocía. Y después. Claro, ¿sabes por qué? Porque el mate te hace cagar. te, te, te, te acaba como cagar, loco. Pero después, eh, una vez que fue prohibido, que se, como fue prohibido, como todo vicio, se empezó a. Eh, mientras más se prohíbe, más se, toma, ¿no? ¿no? más se toma. Después fue aprobado por los jesuitas, por las misiones jesuitas, y empezó a ser cultivado. Digamos, crecía en forma silvestre y se cultivaba. Ah, mirá. Cuando se domestica y se, se empieza a plantar industrial, es un plantillo bastante novedoso. En 1915 en Argentina son las primeras plantaciones <coughs> industriales. Hasta ese momento se cultivaba silvestre, digamos, de las hojas claro. silvestres. Que eran ¿no? plantas de hasta 15 metros de alto. que claro, pues son como árboles, yo los sí, sí, sí, sí. Las... Pueden llegar hasta 15 metros de, árbol, de, de alto. Uh -huh. Y en 1915 se empezó a cultivar industrialmente en Argentina. se, bueno, se hacen técnicas de poda de mejora, con lo cual hace que, que pueda rendir mucho más por hectárea lo que rendía antes. Eh, en Argentina, este 66% de producción se producen alrededor de 20 millones de kilos por mes de yerba mate, 20 millones de, de kilos por mes wow. sale de, de de yerba mate ya elaborada, ah, o sea el, no tengo el, el dato de cuánto es lo de hoja verde que porque cómo es el proceso mate se cultiva los los tareferos que se llama que se nos cultivan cortan la hoja verde la llegan a, a machetazo, ¿no? Eh. Sí, la llevan a los molinos y en los molinos se elabora primero una yerba que es yerba canchada que es una primera titulación muy gruesa esa es la mejor para tener la yerba canchada claro, exactamente la yerba canchada y esa yerba canchada después es elaborada Digamos, si puede ser elaborada con palo o sin palo. En Argentina, para que sea con palo, tiene que tener máximo 35% de palo y 65% de yerba fina. Y después la sin palo tiene que tener máximo el 8% de palo, uh -huh. que es la yerba uruguaya, la conocida. La, la canaria, la canaria. La finita. esa la finita, esa finita. que se te filtra entre, sí. sí, sí, no, entre tu bombilla. Exactamente. Que ponerle, y que terminás mascando, mascando el a ser sincero, y, mirá. El, lo, hemos tentado a nuestro operador que está mateando ahí Claro, mira, opera... millonario que los los, operadores. le pagan bien la le pagan bien los operadores sí, acá ahora les alcanzo sonso uno de los procesos de elaboración de la hierba es el secado y los ponen en cosas gigantes los dan vueltas que me, hacen, me hicieron acordar cuando cosa, lo vi cosa gigante que esto, cosas gigantes que lugares es una cosa gigante. esta cosa es igual a esto que te voy a contar ¿te acordás las cajas donde venían las galletitas? sí como no me acuerdo, sí con el vidrio ¿eh? con el vidrio bueno sí, así tolido. pero gigantes viendo de... para jugar a cajas ¿Sí? con eso. así Exacto. pero de 10 12 metros mirá vos y ahí la secan la secan la secan y después, después el Hace, último, elabora como... la el secando y después va, va al canchado y ese, la, la hierba se cancha digamos porque ese canchado puede después eh, guardarse a lo largo del tiempo digamos, la cosecha gruesa de hierba es en en agosto y septiembre es cuando más, más cantidad sequiso, de hierba entra digamos Pero la, ahora la salen venta, tempranillos, ahora están saliendo tempranillos. Claro, pero la venta es, es bastante, bastante, digamos, a lo largo de todo el año siempre igual y son estos 20 millones de kilos por mes que salen de, de los molinos en Argentina. ¿Por qué es tan caro a cero Digamos, esto, eh, digamos, hay una, gente que la cosecha, gente que la procesa y gente que la vende. Claro. No hay ninguna que... Hay alguna empresa que... Sí, que tenga todo el, el, todo el proceso. Sí, el, sí, sí, sí, sí, los grandes establecimientos. Exacto, estableciendo la María, eh, Molinos, hay muchas empresas que tienen... De hecho, la, la estructura de producción de la yerba, mira, hay 17.730 eh, 17 productores sí. que poseen en promedio 11 hectáreas cada uno de ellos, digamos, ¿no es cierto? O sea, alguno tiene más que otro menos. Claro, ese es el, el promedio, perdón, ese es el promedio en general. En sí. productores de yerba hay 17.730 productores. De esos 17.730 hay 17.600, o sea casi el 90 y pico por ciento, que tienen un promedio de 7 hectáreas nada más. Y hay 128 productores que tienen un cuarto de todo, la, de, de todo el producto de hierba. O sea, el 0,01% de los productores tiene un cuarto de las hectáreas de, que se cultiva ya O sea que, claro. gran parte se dice que... Eh, ¿Por qué se dice que aumentó esto? Porque el, la hierba, cuando interviene el gobierno hace poco, en el mercado había muchos cooperativistas que estaban reclamando que se les pague más el kilo de de hoja verde que llevaban a, al mercado, el gobierno hace poco decreta un aumento, eso lo, hay un instituto, <coughs> el Instituto Nacional de Yerba Mate, estampillas que tienen todos los paquetes de yerba, uh -huh. eso es que una parte de eso va para, para ese instituto. Y el gobierno impone que la, lo mínimo que se le paga tiene que ser un peso con setenta por kilo de hoja verde de yerba. Okay. Primero que esto mucho no se respeta, hay muchas denuncias de tariferos que dicen que a pesar de que, que los mínimos de eso le pagan mucho menos. Claro, porque hay mucho pequeño productor, que es un tipo que vive en el claro. medio del monte, que tiene una, un poquito de Exacto. campo, cultiva tabaco, cultiva una bananita y te tira y la yerba. Y yerba. Y que ah. después eso que se la vende a las... Eso se lo sí. va y se lo vende a los, a los grandes molinos que empiezan a canchar la yerba y después la, la elaboran, digamos. So, lo que se autorizó fue que le pagaran más a ese que tipo. Que le pagaran un peso 70 a ese tipo. Está bien, se lo merece. Que es bastante poco, digamos, un peso 70 Por sí. kilo de hoja verde es un laburo bastante de mierda, el, el laburo de, de ser tarefero, y aparte la tiene bastante agroquímico y, y terminan con muchos problemas ah, de salud en, cuando se y nosotros cuando chupamos mate estamos mate. no no, no porque también... ahí seguramente un poco sí digamos eh, la yerba orgánica por eso es más cara tiene otro sabor pero digamos en el laburo de cosecha vivir al lado de la plantación y que te fumillen ah. es bastante jodido y esto ni siquiera se respeta hay muchos talefieros que dicen que ni siquiera le pana pero un cuarto recordemos que un cuarto es de los propios eh, de los propios tipos que hacen el molino, o sea, claro. que, con lo cual no es tan, es importante pero no es tan importante que aumente esto claro, claro, después la yerba canchada el kilo de yerba canchada eh, sale, se, está todo establecido, sale 6,90 o sea, un peso 70 eso se cancha, se tritura, hay ¿Sí? parte ¿Sí? que se tira que eso no pero, ¿sí? por ese proceso sale 6,90 el kilo y después el molino por elaborarla tiene autorizado un precio de salida o sea, en la puerta del molino tiene que salir 10 pesos el kilo de yerba sí. Sobre esto el gobierno dice, bueno, hace, calcula un margen, le sumas el IVA, 21%, y le calcula un 25% más para pagar el flete, y la distribución y la ganancia, con lo cual es una barbaridad, digamos, ese 25%. Eh, de hecho, por ejemplo, el, el gobierno autorizó que de Bahía Blanca para el sur, por flete se cobra un peso por kilo. Calculemos que lo, que lo que sale es un peso por kilo vas a tener 10 pesos salida de molino un peso por flete podrás tener un peso o dos pesos por gasto de distribución por kilo y después atiendo como un 20% o un, un 19% de ganancia ah. en el sector de comercialización claro. aún con ese margen extraordinario de ganancia la sierra tenía que salir 16 pesos que sí. es lo que acordó el, el gobierno Eh, con algunas, algunos establecimientos... O sea, ya es un marco extraño de ganancia y si ya está cara, pero no es lo... Ni siquiera, y, no, y ni siquiera lo que se consigue lo que eso, digamos, lo, lo que, los acuerdos de precio de gobierno que no se conocen, con las Marías, la atarawi que salga 14, eh, y la Tarahui Flex, 16 pesos el kilo. Sería este margen de 19, 20. Uh -huh. Con Molino, Río de la Plata, Noblesa, Gaucha, 13, y Cruz de Malta, 14 el kilo. Con Amanda, eh, 14,50 el kilo. Uh -huh. Digamos... En el chino estaba en 50 pesos el, el kilo. Claro. De oh, ve, claro, sí, 27, 30. yo y... Lo que está pasando ahí es que hay, hay un, un gran y... desfasaje y un, uh -huh. y un gran... Alguien en el sector este de la comercialización o los propios molinos o el, en el sector de comercialización se está llevando por un artículo que tiene una excepcionalidad eh, total. Digamos, la gente va a seguir comprando yerba. Claro, es como vender luz, vender yerba en este país. Es por como vender luz, como vender merca. La gente lo va a claro, seguir consumiendo. claro sí, la día, una época de baja consumo. Claro, de consumir menos o consumir más. Claro. Entonces la yerba... Es, es muy fácil aprovecharse de eso, pero está regulado eh, con este margen. El gobierno le está regulando un margen de ganancia bastante alto, que es un 25%, que ahí incluye el flete, la distribución y la ganancia, pero te sigue quedando un, un margen de ganancia bastante alto. Y eso te hace que te salga 16 pesos el kilo de yerba. ¿Qué dicen los productores? Los productores dicen, no, bueno, en realidad este 10, por, este 10 11 pesos que sale del molino sigue siendo bastante poco no dicen aumentemos los tariferos sino que quieren andar claro, también sí. Aume, en ese proceso aumentemos el tamaño de la pileta claro de, En de mi casa y ellos quieren llevar que este peso extra que se paga de flete de Bahía Blanca al Sur se lo agregue al precio total de la hierba lo paguemos nosotros ya. claro que, lo, que, to, eh, que todo el mundo se agregue de un peso que salga 12 que pesos paga. de salida del molino ah. aún si sale 12 pesos de salida del molino con este 25 más salida 21% con este 25% extra la yerba te debe estar costando como mucho 20 pesos por kilo y ya es mucho y ya es mucho ya es mío. mucho pero es poco con comparación lo con lo que está ahora que es estaba, estaba cobrando ahora exactamente escuchame pero bajó en algunos lados bajó en, en algunos lados no digamos eh, como como siempre cuando hay un, un problema de este estilo hay mucha gente también que se aprovecha cuando salía el, el precio del tomate había uno que aquí no pongo el tomate te lo pongo 15 claro. pesos con 40 hasta que termine bajando ahí mejor el que el que no es que te comp que ya la compro más cara sino que aprovecha y sube el stock que le quedaba con lo cual la ganancia exacto eh, sí, bueno sí, sí. Para. pero el, el, el problema ahí está que estos precios acordados por el gobierno eh, en algunos supermercados se consiguen pero cuál es al igual que, que en todos los sistemas de precios acordados que, que tiene el gobierno cuál es el lo que hacen estos eh, estas empresas no o sé sea, la María le autorizan 14 pesos el tarahue de kilo pero la premium se le autorizan a 24 entonces Gran parte de esa cosecha que tienen de yerba... La, la que destinan a común es muy poca... Y el resto lo destinan a premium... Que le ponen un paquete más lindo... Con un poco de plateadito... Sí, sí, que te llama... Vos claro. te, te llama, Vos querés agarrar otro y te llama... Y te y te te llama. llama. Es una Entonces, cosa, el marketing es una cosa... Y, claro, exactamente, Yo es caigo, eso... Yo eh, caigo en el marketing de la yerba... Te compro cualquier cosa... Cambio de ¿Qué, color... ¿Qué hierba tomás? Rosamonte... Rosamonte... Yo también tomo Rosamonte... Y cuando me quiero dar un gusto tomo... La Rosamonte especial... La, la brillante bien, La especial La doradita la, la, y, y, la Y la cuando Limita lo de la Y cuando cobro cobra aguinaldo, ¿Cómo se llama? La de las Marías ¿Se llama? La, la Merced La Merced La Merced La Merced Premium Esa de es que el gobierno Yo de, compro Rosamonte Yo compro Rosamonte Y a ver Me estaba pasando a Barbacuá. Me estaba pasando a Cruz de Malta Por la nostalgia del barrio De que estaba ahí La, la Yo la mucho tiempo Conocí Ahora tenés el HBC Pero no, La verdad En mi abuela. escuela Perdóname En mi escuela En mi escuela se... Se toma mucho Canarias Y esa es que a mí no me... Se consigue la Canaria ¿sabes? La Canaria es la Uruguaya Sí, la bueno, Uruguaya te... Eso es lo que lo que salió a decir eh, Cristina, digamos Cuando dijo, es una locura que esté el precio yerba eh, Moreno hace algo porque vamos a dejar que entre Yerba Uruguaya O yerba brasileña. Justamente... ¿Qué vos... toma? Ah, hay varios... Ay, yo, eh, en realidad no soy muy... Eh, no soy muy matero eh, No, matero sí un montón, pero... Eh, voy no voy variando ah, no ah, pero Me gusta Rosamonte, por ejemplo Claro Cuidado con esto. Muy eh. de macho. Mucha rueda de monta es muy de macho. ¿Vos qué tomás, Seba? Antes no, de que pasaste mal. cruz de malta La cruz de malta La de, malta. de malta, paquete de medio y me dura Mira. La secás, <ríe> la secás al claro, sol, ¿no? <ríe> ¿Y vos qué tomás? Yo tomaba mucho tiempo cruz de malta ahora que me fui con comer entre Rihanna, eh, eh, como que decide ella Eso, eh, vamos, sí. mezcla, mezcla, hace unas mezclas entre playadito y un... ¿Eh? Playadito, playadito es muy buena. Playadito, playadito es muy linda. buena. Y una cooperativa, ¿no? Es una cooperativa, playadito. O no? Me mataste. O sea, no me averiguar. Puede ser una cooperativa. Ven. Bueno, no, tenemos un, algunos mensajes relacionados con este tema que. Con el tema es de la yerba mate. Es sí, sí, es un tema que la verdad que toca mucho a la gente esto, ¿no? Que no hay hierba, si es candente, que no claro, que no hay hierbas, <ríe> ¿no? Que me no pasa de no 80, 80. Eh, Ana Gloria Casales nos decía. Mi compañera de trabajo, mando un besito Mira, dice, las monas queremos tomar mate. ¿Qué está pasando con la yerba? Recién, enga Recién los enganchos, les mando un abrazo muy mono. Muy bien. Tiene la preocupación. Te mandamos un abrazo mono a nosotros también, Ana. Este. María Laura Pérez. También compañera de trabajo. ¿Cómo están las compañeras de trabajo? A la yerba canarias hay que saber tratarla. Con, con bombilla buena no pasa por los agujeritos. Ah, ahí está. No es no. Ves bombilla buena, es una bombilla especial uruguaya, si querés, pero con el, por lo que es el sabor de las canarias, para mí no va vale a sí, por... Son gustos, son, son gustos. Es un, gusto. es un gusto particular, es muy diferente. Eso quiero decirle a la gente que no casa de mate y está decidiendo ahora. Joven argentino, si estás decidiendo empezar a tomar mate y tienes entre 15 y 45 años, claro, tenés que tener, que tener en cuenta que no es lo mismo la zona uruguaya que la argentina. No es la misma la palada que la despalada. Y no es lo mismo la canchada la que canchada poco. que la no canchada. Y también no es lo mismo, mira a mí una hierba que detesto No Noblesa gaucha sí. Horrible Horrible fea. Horrible, horrible <risa> la, No sé si la, la asocio con la andricina o qué <risa> Pero me parece detestable Y otra la que no me gusta La manda también es muy fea La manda fea. Fea. fea A mí no está que fea. me gusta la tranquila No no eh, Yo me acuerdo que en el uno a uno Tomaba una yerba muy barata Porque salía a 50 centavos O sea, yo militaba éramos pobres Cosas así Y tomaba una que Llamaba pájaro azul Fea era esa fosforescente, por un rato se ponía verde. verde fosforescente, fosforescente sí, sí, sí, sí. Bueno, esos son los, todos los químicos que tiene, digamos. Uh -huh. La cera, por eso, la cera por ahí, orgánica, que sale más cara. Eh. Cuando ¿Hay hierba Nef orgánica? Hay productores orgánicos, pero sale bastante más caro que... ¿Algo más? La hierba hippie. Bien. Y cerramos Exacto. con esto. Sí, teníamos ya para cerrar, bueno, también Leandro Morgenfeld nos decía que está, nos estaba escuchando. Mortensen. Morten Tito Mortensen Morten escribió, Tito Mortensen. No no, no, no, no escribió esto. Esta semana no escribió, eh, me pero parece. Va, o, te, te parece que tenés problemas con la ley. Te agarró fresco. Sí, Cerrás la ventana y te agarro fresco. Ya, ya ¿Te para cerrar... Eh, abrigo, no, no pasa nada. Esta Dale. parte de mensajes sobre el tema. Martín Calos, Martín Alejandro, si no me equivoco. Sí, eh. de de el griego, griego calos. No, un Yo siempre tiro dinero. <risas> Tengo menos geografía. Bueno, eh, nos dice, ¿se puede seguir haciendo el chiste obvio relacionado con la falta de yerba y entonces qué chupamos? ¿O es muy obvio? No, de hecho. Muy repetido esta semana y muy guarango. Eh, de hecho, yo traté de hacerlo, porque hay un dicho dicho que es ¿qué hacemos? Como mate cogemos y yerba no hay. Y traté de hacer ese chiste acá, haciendo alusión a que no había personal femenino, pero no aprendido así que... <risa> Nadie quería. Así que, bueno, muchachos, nos vamos, vamos con he un tema de Yerba Brava, para hacer honor al tema. Eh, quédense con nosotros, porque sí, mucho más de paremos de los signos. ¿eh? <risa> Con su bici de estinto. sar dale guachi sácanos a pasear Que ganó la lotería. Ya no pasea con su bici pintada. No usa su gorra ni zapatillas desatadas. Y que viste elegante, todos lo ven, luciendo tus roles. Ese pibe anda bien. Del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sacanos a pasear, vive cantina que andas con la coupé, lentes oscuros hay como te ves, anillos de oro, cadenas también, ya no sos el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 Ahora y siempre. La de La los trabajadores. La de Alba, los trabajadores. El baila porque manda represores. El baila porque manda represores. Piedra libre. Piedra libre.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 el Palermo de los Simios. Un día como hoy, hace 20 años, en una comisaría en Belgrano, en la 35, apaleaban a un chico que después murió a raíz de los golpes. Ese chico se llamaba Walter Bulacio. A Walter me lo mató el criminal del comisario Espósito. Fue un caso paradigmático en la historia policial argentina un caso que desnudó la brutalidad policial en democracia la racia como tal estaba pensada desde mucho antes de que comenzara a llegar el primer pibe a obras los colectivos de la empresa modosa que fueron usados para trasladar a los detenidos fueron requisados en esta empresa entre las 4 y las 6 de la tarde ...lo cual demuestra que ya había por parte de la policía tomada una decisión de producir detenciones tan masivas... ...que no iban a alcanzar los camiones celulares o los patrulleros para trasladar a los detenidos. El jefe del operativo era el comisario Miguel Ángel Espósito, el titular de la comisaría 35. La justicia aún tiene mucho para decir, muchas cuentas que saldar. Sigue viviendo en su casa de la calle Castañón 1437... Donde año tras año le fuimos haciendo los escraches con la abuelita de Walter, con los militantes antirrepresivos, los familiares de víctimas de otros casos, contándole a sus vecinos que ese señor de aparente eh, aspecto tan bonachón no era otro que el asesino de Walter Gulacio. Por un corto tiempo se fue a vivir al interior del país, aparentemente está nuevamente viviendo en ese domicilio de Floresta, Castañón 1437, pueden ir a saludarlo todos los que quieran. Todos los días hay un nuevo Walter. Está tan, tan, tan feo. Yo recuerdo muchos chicos que los mataron acá mismo, en Tapiales. Acá en Tapiales mataron muchos chicos, en Bonzi, Hace poquito, no hace mucho. El Señor Víctor Bulacio, su hijo no lo van a devolver. Este, ya está en manos de Dios. Pero, ¿qué lo alienta a seguir adelante? ¿Qué lo impulsa a continuar adelante con el esclarecimiento de la muerte de su hijo? deseo de justicia y que no ocurra nunca más a ningún chico. Porque tengo a mi hija de 15 años. Y conozco muchos chicos que, por lo he hecho de divertirse, no quiero que le pase lo que le pasó a mi hijo. Dentro del estadio, el recital se llevó a cabo con absoluta normalidad. Posteriormente, tampoco hubo ninguna manifestación de solidaridad de parte de los músicos. En el caso puntual de Los Redondos, más bien fue todo lo contrario, una permanente desacreditación de la pelea de Correpi, de la pelea de la familia Bulacio la propia figura de la abuela por sobre todas las cosas nunca hacerse cargo de que fueron ellos en definitiva quienes contrataron el operativo policial ¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados ¿Y cuánto vale ser la banda nuestra? la seguridad ustedes? es complicado, es muy complicado las cosas, ¿entendés?, que cortándole la vida, mi hermano tenía 16 años, ¿entendés?, y, y que la nada te lo saquen, o sea, a mí me hubiera gustado conocerlo, entender, pero no pude, y eso es lo que te da bronca, solamente quiero seguir luchando, estando en sus marchas, seguir apoyando a los padres, a los hermanos, a la familia y, y otra no queda. Porque otra cosa no se puede hacer. Si pedís que busquen justicia, por ejemplo, el caso de mi hermano, ya pasan 20 años y todavía no hay nada. No hay nada. Bueno, muy bien. Eh, tercer bloque ya del Palermo de los Simios. Eh, estuvimos escuchando un material que fue recopilado y producido íntegramente por nuestro amigo, el novato Ramírez Sebas. Te felicitamos, muy bueno. Muy bueno. Fue ¿Eh? sí. fuerte gracias. el tema que... Magistralmente editado. Sí. Magistralmente editado, sí. la verdad. Un agradecimiento a mi compañera Virginia que me ayudó a a la manual. Un beso a Virgi que está, supongo, escuchándonos al sí, pie está, del cañón. Estaba con un ensayo. Lo bien, ah, sí. Aunque leas tus revistas eh, cuando estamos al aire aunque te distraigas no, es me parece que es una gran es el, incorporación es el típico estudiante que los, los docentes dicen no, es vago pero o sea, la verdad que <risa> vale la pena que es. es es un depricio porque si se pusiera más las pilas eh, haría mucho mal usted bien, Ramírez ¿no? tiene capacidad pero si dicho. sigue dándole al Faso como le está dando <risa> me lo han dicho bueno Bueno, los, los audios que escuchábamos en su mayoría pertenecen a, a un documental que sacó el PTC TV de, yo sabía, a, a, a 20 años del asesinato de Walter Bulasio. Uh -huh. Algunas cositas de TN y algunas declaraciones de, de la abuela Mari y de, y de su hermana Tamara. Bien, uh -huh. está, recordamos que ayer... El 19, el el jueves, 19 de, de, de abril se cumplieron 21 años de, digamos, la detención sí. de Walter Bulasio por parte de la policía a la entrada de un... Un recital de los redondos, ¿no? Claro. El 19 de abril del 91 había un recital de los redondos. Walter fue con un grupo En de obras. Amigos. En obras, sí. Un grupo de amigos. Como escuchábamos en el editado, había como una decisión muy clara de hacer una racia muy grande. Algo que era bastante habitual en la época sí. Solo que esta vez terminó con, con Con un caso que terminó siendo emblemático Dentro de lo que es eh, Esto la represión y el gatillo fácil uh -huh. eh, Walter eh, Bueno, fue detenido junto con otros 10 menores, 11 menores en total Alojados en un, en un calabozo que, que tenía O sea, las mismas condiciones que cualquier otro calabozo Salvo que tenía un cartelito afuera que decía Sala del menor, era pero como... Igual que los demás este, La racia. Se, se dice, o bueno, mejor dicho, no se dice, se cuenta en expediente que hubo 73 detenidos ese día. Uh -huh. el, las declaraciones que hubo en el, en el marco del primer juicio eh, demuestran que fueron muchos más. Hablan de más de un centenar. Lo que pasa es que 73 quedaron anotados dentro de... Los demás fueron saliendo, de acuerdo, fueron llegando padres, o, o de acuerdo, hayan puesto plata, o claro. entraban Hay como una anécdota de que había una chica que... Que decía que, era, que no la podían detener a ella, que era la sobrina de un policía A la cual le sacaron entradas a otro chico, se la dieron a ella y la dejaron libre Hay que tener contactos Hay que tener contactos Hay que tener amigos judíos y, y, cada, y familiares policías Bueno, en el caso del juicio Bulasio, eh, eh, la cosa sigue más o menos igual que en un principio uh -huh. que, No, no hay avances El, el, el abogado del de, de Espósito, migrante Espósito El, el comisario de, de la 35 El principal acusado, el que Por declaraciones estaba comprobado Que fue el que golpeó en la cabeza a Walter Si quieres repetimos la dirección <ríe> Castañones no sé cuánto hay? Castañón al 1100 sí. En el barrio de Flores está bien. Y ese es el, es el único imputado Hubo otros imputados en algún momento pero Es el único imputado que queda y que su su defensa va siendo cada vez eh, va encontrando más artimañas para para dilatar la cosa, para llegar eh, que recusaciones, cambio de ju jueces etc. claro. eh, y etcétera. Y bueno, la cosa llega así al día de hoy. Eh, supuestamente este año, se había dicho que el año pasado, supuestamente este año, eh, va a haber un juicio final, o sea, una idea de ponerle fin al caso Bulacio un juicio que, que llega tarde y que llega mal porque llegaría con un único imputado y no por imputado no por la muerte de Walter sino por algo que ya está comprobado que es la detención ilegal de Walter un juicio que tendría una pena máxima de seis años Este, y que como que se provocó la muerte de un pibe de 17 años. Pero aparte 20 años después, ¿verdad? ¿no? 20 años, 21 años después. ¿Y la situación en la Corte Interamericana? Claro, la, después de. hubo varios intentos de, de terminar con esto. Digamos, el primero fue, el primero así como muy explícito fue en el gobierno de Dualde, que determinó por decreto que el Estado era responsable de esa detención y tortura de, de Walter. Ese fue como el primer intento de que no se llegara a una. O sea, creyendo que con eso se, llegue, se le ponía un tope, ¿no? Fue después del, del 26 de junio del ah, 2002, ah, donde no. necesitó relegitimarse re de alguna forma, y ese fue los intentos. O sea, o sea que probablemente. Si yo no agarro bien la, la, la maquinaria de lo que es la, la lógica, ¿no? Si el tipo 10 años después. Por la muerte de dos piqueteros se hace cargo de la muerte de Bulasio, probablemente ahora en estos días va a haber una muerte y se van a hacer responsable de la muerte de la del de de de Estado. Seguramente. Bien, vamos, vamos, ¿no? este, Bueno, ese fue el primer intento. Este, igual se llegó a la Corte Interamericana, lo que decías vos, este, La Corte Interamericana. Ahí hubo como dos instancias, la primera que fue la de llevar el juicio contra el Estado sí. Y la segunda que hubo una, un intento de presentación de parte del Estado argentino, ya en el gobierno kirchnerista De presentarse como querellante en la causa a lo que la, la corte Pero de la antes, perdonamente de eso, la Corte Interamericana ya había fallado en contra Todavía no, había fallado en contra en una primera instancia que son cosas a claro. revisar En, en, ese, en ese interi, eh, el Estado argentino se quiere presentar como querellante y la Corte Interamericana dijo no, no se puede ser querellante y verdugo a la vez. Claro, sí. claro. Eh, lo que pasó con la tragedia de Once. Claro, claro. Pasó, claro. muy una estrategia que se usa mucho, sobre todo para desligarse de, de la responsabilidad estatal. <risa> este, bueno, la Corte Interamericana Perdón, se, consiguió, se consiguió un fallo en el 2003 que... Intimaba al Estado argentino a, a terminar con las facultades que, que tiene la policía para detener arbitrariamente a las personas. Claro. Por eso es un, un tema muy de fondo, porque en realidad el, el tema claro. de fondo es ese. Claro, sí, sí. La facultad, o sea, esto de la averiguación de antecedentes que están conocidos, que vino a reemplazar, eh, eh, después de lo de Walter, lo que lo que eran los edictos policiales hasta ese momento. Okay. O sea, siempre se va reformulando la, el, el, el, el, el, el título de, de la ley no, claro. o, de, o del... ...o de la propiedad que tienen la policía... Este, ...pero siguen apareciendo... ...los códigos contravencionales, etcétera... ...siguen siendo la... ...el, el hecho de ajustar... A, a, la, a, la, a, la, ...a la actualidad... ...normas que ya existían... ...y que por algún hecho puntual como este... ...tuvieron que cambiarse o, de, o derogarse. Sí, lo que está de fondo, digamos, de alguna manera... ...es esta cuestión de que... ...lo que se quiere ver... ...mostrar como un exceso policial... ...en realidad es el modus operandi de la policía, digamos, con más o menos sutileza, de eso se trata. Y eso me parece que también es como, digamos, creo que si no me equivoco, es también, digamos, con el caso Bulacio es el nacimiento o por lo menos simbólicamente el nacimiento de la Correpi ¿no? a sí. partir de ahí empieza a ver como una el, el caso de Walter y unos dos casos que habían precedido que fueron la masacre de Budge un caso que tuvo bastante resonancia en su momento y el asesinato de Agustín Ramírez un militante cristiano que uh -huh. ahora el barrio donde fue tiene su nombre Este, fueron como los inicios de algo que fue previo a Correpi, que fue un, un intento de, de gente vinculada a los derechos humanos, gente de derecho que venían viendo cómo había una avanzada en la democracia sobre los sectores de, de la clase trabajadora. Y bueno, entonces eso fueron como el precedente. Este, lo que en realidad marca de fondo el fallo o, o lo que intenta, en este caso, la, el... el La querella que, que es Correpi Es marcar que nosotros vivimos en una libertad vigilada una libertad, uh -huh. Vigilada y con facultades De, de la policía, de la prefectura de Cualquier, de, de, cualquier pues herramienta Del aparato represivo del Estado De detener arbitrariamente A quien quieran y sabemos que siempre es quienes quieren somos los pobres los que tenemos pinta de sospechosos y, y ese es el, el hecho de fondo claro, sobre todo vos, que son más morochos que el resto de los con claro, sí. eso es hay, hay que aclarar eso y sí. también con la barba esa parece comunista sí. Sí, y, y entender que, que es eso que no que ningún estado va un estado dividido en clases va a dejar de hacer uso de las herramientas represivas porque necesita mantener los privilegios de clase y, y ejercer ese control social eso no es más general muy bien bueno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 Lo que estábamos escuchando y con lo que introducimos a, a esta música con sentido es una escena eh, histórica, milenaria, clásica de Casablanca. Escena en la cual, bueno, una escena clave de lo que es la, el conflicto de la película, no vamos a contarla toda, pero en ese momento está Rick, el dueño de Casablanca, discutiendo con el otro que no va con el nombre, que es el, el líder de La Resistance, y están discutiendo sobre si le dan los documentos o no y claro están discutiendo eso, momento tenso porque Rick tiene que decidir si deja o no salir a Ilsa claro. una, una, una Ingrid Berman más, más linda qué linda que era Ingrid Berman bueno, la cuestión es que escuchan que en el bar en el bar de Blanca están el ejército nazi cantando una canción que es como el himno nazi ¿no? Eh, el guarda sobre el río Rin. Entonces, Rick se asoma, Humphrey Bogart mira con esa mirada solamente diciendo, yo tengo que hacer algo, pero yo ya soy un rufián melancólico, yo ya estoy, no sea, el bien y el mal, yo me fui de todo esto. Entonces mira, pero no hace nada. En cambio el otro sale, baja y le dice a la banda, toquen la marchesesa, ahora mismo. Obviamente los tipos no respondían a la en la claro. sentencia, respondían a Rick. Entonces Humphrey Bogart asiente con la cabeza y dice, dale, ácelo. hacelo, hacelo okay. que es lo correcto, es lo correcto. Entonces se pone a cantar la, la marsellesa, claro, se levanta todo el bar y se empieza a hacer un, du, un duelo de himnos que muy bien, con claridad y elocuencia, lo, lo, Manu lo llamó porongueo, hay un porongueo de himnos eh, en el bar, eh, donde claro, gana la marsellesa y se tienen que comer los mocos los nazis, cosa que bueno, después va a traer consecuencias para el dueño de Casablanca, porque es el único que se queda ahí. Claro, no, se Pero todo. ¿no? se van todos tranquilos, se van a la resistencia. Bueno, bueno la cuestión es que vamos a hablar de la marsellesa. Paradigma de himnos y los hay ¿no? es como un oh, si de Marsellesa. Oh, tenemos un himno Marsellesa. no decís el himno nacional argentino claro, Así, bueno. no, yo te digo el de Copani el de Copani, <risa> sí, mira, Copani, cuánta mierda que tengo bueno, la cuestión es que eh, la, Marse la Marsellesa nace como una canción de guerra eh, digamos, no, no tiene, no es que el Estado agarre y dice bueno, hagamos una canción nacional, no Surge eh, en el año 1792 eh, con eh, digamos, Ya eh, tomada la bastilla Ya hecha la revolución francesa Tres años después Pero todavía había digamos, Como todo proceso revolucionario digamos, Los países vecinos se te se temen que se contagie Aparte la, le la lealtad entre las clases eh, Excede las fronteras ¿no? uh -huh. Eso Nosotros lo sabemos Entonces, bueno, se encontraba en guerra con, con lo que sería el Imperio Prusiano, ¿no? con, con, con lo que sería hoy después Alemania. Se encontraba en guerra Francia. Entonces, eh, el alcalde de Estrasburgo, que está ahí el, a orilla del Ring, eh, Claude Rouget, le, le, le encarga a Claude Rouget de L'Isle, un militar, un militar que formaba parte de una tropa que se decía a llamar a sí mismo Les Enfants de la Patrie, Los Hijos de la Patria dice Me enteré que vos sos un... Te gusta componer canciones, que a la musiquita ¿eh? Muy bien, muy bueno lo tuyo eh Estaría bueno que tenés más tiros Pero hace una cosa, componemos una canción Para que a los pibes Se les hierva la sangre y salgan a matar Prusianos a los locos Bueno, le dice el chabón, esa misma noche compone Pum, de un tirón, La marsellesa Seis estrofas de las siete que tiene La marsellesa En la actualidad ¿Y la séptima? ¿Dónde está? La séptima de la no, Te pongo ansioso. La, te te, te pongo ansioso, no, no, ansioso. ansioso. Bueno, la cuestión es interesante, la compuso una sola noche. Al otro día se la cantó, fue un éxito inmediato. No se llamaba Marsellesa porque estás en, eran en Estrasburgo. Que tiene era. que o sea, Era la otra punta de Francia, pero es interesante eso también. porque Bueno, le encantó la canción. Interesante. El primer nombre no era Marsellesa era Chant de Guerre pour l'armée du Que significa canto de guerra para el ejército del Ring. Interesante también. ¿Por qué? Porque es evidente. Y esto por eso es tan interesante la escena de Casablanca que mencionábamos recién. Tanto la marsellesa como la canción que cantan los, los nazis y que fue realmente considerado un himno nazi en su momento, La Guardia sobre el río Rin, ambas son canciones que digamos, hablan del histórico conflicto entre Francia y Francia y Alemania, de hecho ambas mencionan al Ring en su, en su título por lo menos entonces como que ya hay una cosa, una pica vamos, interesante claro, eh, fue inmediatamente que la compuso, fue impresa y viajó por toda Francia esta canción y llegó a Marsella la tropa de Marsella marchó hacia París durante el año 1792 también para reforzar la, a, la, a la revolución Caminó a pie de Marsella a París y en todo su camino iba cantando esta canción. Cada vez que entraba en una población cantaban la Marsella, esta canción. A partir de eso el pueblo, digamos toda Francia lo que sea con esta canción, eh, se, se empezó lo, lo empezó a asociar con este con este batallón de Marsella. A punto que se quedó quedó fijo el nombre la Marsellesa. Es una letra la letra de la canción es una canción muy gloriosa. Eh, la letra de la canción ataca a los enemigos de Francia. Pero en realidad es muy interesante porque si bien eh, digamos habla de la Francia y de la patria la patria de la que hablaban era la patria republicana la patria que se oponía a la monarquía y al absolutismo por lo tanto, también fue una revolución que con muchas recibió colaboración de antimonárquicos y antiabsolutistas de otros países entonces para, para los primeros revolucionarios franceses y para quienes componían esta canción el enemigo de la monarquía y el absolutismo no necesariamente los alemanes los prusianos y los, los austríacos Con lo cual, eh, digamos, tiene, es una canción muy fuerte, muy sangrienta, muy de guerra. Después le voy a leer algún par de, de cosas. Pero que inspiró muchísimas. Eh, inspir muchísimas guerras y a muchísimos los, a, los, a los revolucionarios. De hecho, Napoleón la utiliza para levantar el ánimo de sus tropas hasta que se nombra a sí mismo emperador <risa> y la prohíbe. Desde luego. Eh, después. Eh, bueno, eh, después cuando él cuando él abdica o muere vuelve a aparecer la marxelesa, se vuelve a autorizar hasta ese momento no era la canción nacional pero la canción que cantaba todo el mundo, no es que el Estado decía esta es la canción de Francia después durante la segunda república en 1870 vuelve a aparecer con muy fuerza y los comunards de la comuna de París del año 1871 también la tomaron como canción propia y a partir de ahí sigue más o menos modificándose, y se agrega una estrofa más como la conocemos hoy y en el año 1958 La, la consideran canción patria eh, es una canción que fue utilizada en muchos lugares eh, digamos, los, los rusos del 17 la cantaban también y inspiró muchas, muchas luchas le voy a leer algunas frases que tiene que son impresionantes ahora en la actualidad no se canta las siete estrofas se canta siempre la primera y la última con el estribillo dice marchemos hijos de la patria ha llegado el día de la gloria el sangriento estarrante de la tiranía está ya levantado contra nosotros. ¿No oís bramar por los campos a esos feroces soldados? Vienen a degollar a nuestros hijos y a nuestras esposas. ¿Qué vas a hacer vos? A las armas, ciudadanos. No, es que vas a hacer vos lo digo yo, ¿no? Pero está muy lindo, ¿no? Lo interesante es que esta canción fue obligatoria. Es obligatoria aprenderla en la escuela. Es muy lindo cantar eso de que vienen los soldados a degollar a tus hijos y a tu mujer. Porque, digamos, sos un chico de seis años. Es importante empezar a concebir que el enemigo hace esas cosas, ¿no? Entonces, que dice? A las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones, marchemos, marchemos, y que la sangre impura empape nuestra tierra, ¿no? Como riegue nuestra sangre, la sangre impura de nosotros, ¿no? Bueno, sí, ¿no? ¿Qué sé yo? Dice, ¿sufriremos que estas tropas extranjeras dicten la ley en nuestros hogares? ¿Eh? ¿Eh? Vamos a dejar eso, no será más que unos de déspotas. Y bueno, y así, etcétera, etcétera. Claro, esta canción... ¿Por qué hablamos de esta canción hoy? Porque esta canción, como tantas otras canciones, eh, himnos del mundo, eh, fue utilizada muchas veces por los poderes de turno para movilizar tal o cual espíritu. Entonces, hoy en la actualidad, mañana tenemos las elecciones de Francia, ¿no? En Francia la cosa está bastante peluda, ¿no? Hay dos candidatos eh, con, que son los que van a pasar al balotaje probablemente. Uno es Sarkozy, Sarko, como le dicen... Eh, que es un tipo que digamos, está enfrentando la crisis, no sabe muy bien qué cómo encarar su campaña, y del otro lado está... Bendito. Un tipo que todos quisiéramos tener como amigo. Sí. Claro. Viste zarco. que se esconde, cuando va a salvar a la gente, se esconde el reloj. Se saca el reloj y saluda a la gente. A mí no me molestaría zarco. dar una vuelta en el yate de Zarco, ¿eh? Con las amigas de Zarco. Bueno, bueno no, de era, eh, con las amigas de Carla, claro. La cuestión es que Zarco, digamos, ya está claro que Zarco, que es, eh, digamos, conservador, y Hollande que es digamos, socialdemócrata, van a ser los que pasen a la próxima vuelta. Entonces la cuestión... Tiene, perdóname, una supuesta... Tiene una leve ventaja... Hollande. ¿Cómo es? Hollande. Oh, que... Como Holanda en francés, Hollande. Ese. Ese. Bueno, es bueno, justamente, de hecho, la, la discusión es cómo seducir al electorado que queda para el ballotage el 22 de... de no, perdón, el 22 es esta, dentro de dos semanas más va a ser el ballotage. Entonces ahí se mete de filo el tema... ...que estuvo surcando la, a la Europa de los últimos años... ...y a Francia, que es la xenofobia... ...que es la culpa de la crisis, la, la tienen... Tiene, ...los que vienen a robarnos el laburo nosotros. Que vienen a el laburo nosotros... Eh, ...o los que nos vienen los que nos expropian la petrolera, digamos... ¿no? ...pero el caso de Francia es los que vienen a robarnos el laburo nosotros... ...pero miren qué interesante esto... ...por empezar, Sarkozy viene teniendo un discurso muy xenófobo... Eh, ...de hecho expulsó a los gitanos de, de, de Francia... Y tiene leyes muy fuertes contra los extranjeros que abusen del permiso de residencia, ¿no? Ese abuso queda en manos de la justicia, pero vos podés ser expulsado de Francia por abusar de tu residencia. Ahora es muy interesante. ¿Qué sería abusar? Y residencia? abusar sería, por ejemplo, que si vos tengas una enfermedad muy grave y te has que usar los medicamentos de la salud pública francesa. Claro, te vas vez, no, carajo, querido, te vos tenés claro. venís acá con la apendicitis, no, un patada en el culo. Ese tipo de cosas. De hecho, solamente pueden atenderse extranjeros, en el, en, en, eh, pueden recibir medicamentos de la salud pública francesa, extranjeros que en su país no tengan, no se fabrica ese medicamento. Cosas así. Ejemplos sobran, esto le pido que investiguen. Pero, por ejemplo, tenemos la cuestión. Son 63 millones los franceses, lo cual me llamó la atención porque es una, un país eh, bastante pequeño, el tamaño de la provincia de Buenos Aires. ¿verdad? ¿Es verdad esto lo que digo? Sí, es verdad. Sí. Bueno, sí, claro. es verdad. Bueno. Exactamente igual. Eh, son 63 millones. El 10% de esos 63 millones son de origen extranjero. Ahora, uno de cada tres de esos, o sea, estamos hablando de, eh, digamos, del, no importa, el porcentaje, pero, digamos... <risa> el 3%. El 3%, el 3, 3, 3. Es, eh, son de la propia comunidad europea. Sin embargo, la sensación de que el extranjero que te viene a quitar el trabajo no es el que es parecido a vos, es el que es más marroncito, el que es muy sulmán o musulmán. Justamente, lo que estábamos leyendo, una nota que me mandó Manu muy interesante, que dice justamente eso, que la sensación de extranjeritud no es, de, no es, ¿quién, es quién es extranjero en Francia, el que es diferente a vos. Con lo cual, se, y esto se lee de que, por ejemplo... En 2011 se prohibió rezar en la calle a los musulmanes. Y se prohibió también la burka, que es lo, con lo que se cubre en las cabezas. Y cada vez más se van produciendo digamos, recortes de libertades a aquellos que generan más cositas, Digamos, los que son más oscuritos y los que tienen costumbres más diferentes. Y es a ellos a los que se culpa de la falta de trabajo, de la pobreza, etc. Pero que acabamos de ver que es solamente un 6% de la población. Por eso, muchachos, no se confundan los franceses y a la hora de votar no voten eh, con el corazón xenófobo sino recuerden que la marsellesa alguna vez habló sobre la hermandad de los hombres más allá de la, de la, de la patria, más cerca de lo que es la clase a la que uno pertenece ¿no? así que bueno, les mandamos un beso a los franceses y los dejamos con el gorrión de París Piaf y eh, con una versión muy hermosa de la marsellesa Radio La Colectiva FM 102.5 Construcción Participativa Comunicación Alterativa Eu non sou de sua rua Eu non sou sou vecino Eu mudo muito longe Sou sim Desilusado Danzó Danzamos Danzamos Danzamos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 Comunicación en la eh, ¡Qué pinta que tenés, mono! ¡Parecés jardelle. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor la Estás escuchando. Uh. El Palermo de los Simios Eso que están escuchando es... ...el avance... ...del primer recital en vivo... ...de nuestra estrella... ...indiscutida... ...exclusiva... ...dedicada, personalizada... ...John Lemur. ...ya llegó... ...antes de los aplausos, bueno, la gente la gente está ansiosa, lo quiere recibir, lo quiere aplaudir. Le pedimos, por favor, que todavía no hable, para que no se gaste la voz, para que no se lastimen las cuerdas vocales, que por eso no pudo cantar la primera vez que vino en esta versión 2012 de, del Palermo, que en su momento escuchamos los grabados. Lemur me dice, sí, sí, con, con, con esa chiva que le cubre toda la, la cara. Para escucharlo y para dejar los comentarios... En el Twitter, arroba Palermo Simios. En Facebook, Palermo de los Simios. Más que claro. Pueden leer también en el blog del palermo de los simios, punto simios.com. Sí. Sí. Y el mail, el palermo de los simios, arroba gmail.com. ¿Qué tal, John? Hello, ¿cómo estás, mi amigo Gullo? La verdad que me hizo muy bien la presentación, me sentí muy cuidado, muy querido. Es cierto que no, no podía cantar, tenía la garganta mal, me habían pegado un tiro en la garganta, no sé si recuerdan. ¿En sí, dónde? Sí. ¿Qué, ¿Qué contexto? No, entró un, entraron un par de, de macacos a mi casa, un delincuente, y se... Sí, sí, sí. Y no pude, evidentemente no tuve que caerme a tiros con ellos y bueno, bueno un tiro de ellos fue a parar a mí. Te checoparearon. Ya, eh, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, you got it, ya, ya. Yeah, yeah. yeah. ¿Y estuviste internado? Ya, yeah, ya, yeah. estuve entrenado un tipito, bueno, ahora volví, estuve de gira con mi espectáculo de track, como la vez la, la pasada aquí, y bueno, fue muy bien, y ahora estoy de vuelta acá con ustedes. ¿Y pudiste componer algo? Yeah, sí, de hecho, estuve por, por... por Córdoba, estuve por Córdoba, y ahí me encontré con mi amigo Paul Macaco, componiendo, bueno, una, una canción. A dos potencias. Ya, yeah, nos encontramos estuvimos componiendo ahí. Pero Macaco es cordobés. Ya, yeah, es cordobés, ya, yeah, es cordobés, y bueno... Está aquí también conmigo. Puedo, puedo, puedo hacer pasar. ¡Pasa, Maquejo! Paul ¿Cómo está, John? Yeah, bien, muy bien. Le estaba contando aquí a Gullo que hemos, nos juntábamos a zapar en la sierra, como hacía Sumo. Sí, nos hemos juntado hace unos temas en Córdoba. Porque con todo este quilombo de pf todo eso, ¿viste? a mí me, me inspira. Me oh, inspira, inspira mucho. Sí, a mí ah. el quilombo me inspira siempre. Viene en Córdoba un quilómetro la provincia. Yeah. Pero yeah. con algún un fernesón, no no no, un fernesón, <risa> no <risa> no no, la noche con Johnny ahora, ahora que somos ahora que un país petrolero, estuvimos tomando un poquito de petróleo con, un, un fernesón bien con... petrolero, yeah, como es un gordo, tiene mucho fernes y de Vamos coca, petrolero, gasolina. Yeah. Pura gasolina. Yeah. Y después prendíamos un tabaco y prendíamos fuego. Yeah. Así que prendíamos un joint Eh, y ahí hicimos, hicimos una canción así medio reggae, un reggae tranqui una cosa pacifista, una En petrolada Si quieren la podemos escuchar. ¿Ustedes dicen? Dale, dale. Sí, sí, sí. Bueno, de Paul Macaco y John Lemur, eh, canción de expropiación. se robaron todo el petróleo de aquí y hoy ya yo no puedo más viajar tranquilo a madrid porque se lo vendimos a cambio de bill papel y porque no hicimos nada llaman yeah, Cuando estuvo él, ayúdame a cantar canciones de revolución, que todo lo que escuché fue expropiación. Parece Que los soviets Están cerca Me lo dijo a Mientras debido se clavaba un lomo al szovjetek számos közelben. Azt mondta, hogy a szovjetek <risa> számos közelben. Azt mondta, a szovjetek számos közelben. Petróleo de Argentina ¿Con qué le paga el viaje al rey? Ayúdame a cantar Canciones de revolución Porque todo lo que escuché Fue expropiación, llaman yeah, Fue expropiación, Babilón egy prédite szállambiket, petrolomén, Jamaica, no problem. Thank you very much. Nos, de ezek is szóval macaco is. Ez volt macaco. Ez volt macaco. Ez macaco. macaco. ¿Y se quedó ahí no, de inspiración o trajeron un tema? No, de Johnny en grande, pues Johnny siguió solo. Eh, yo me tomé, bueno, de, de Córdoba capital me tomé un subte directamente acá, me bajé en, en Carlos Gardel, ahí para el abasto, y bueno, estuve hablando ahí con, con el conflicto, y estuve hablando con la gente del subte, y bueno... Uh, me solidarice un poco con la movida ese gremio que tienen así tan independiente tan democrático así como ellos son metro delegados esta es una metro canción esta es una metro canción yeah se llama me contaron que bajo el asfalto hay, hay algo hay algo cuánto? sí <risa> yeah, hay algo así que si quieren la toco dale dale <risa> me con Me contaron que bajo el asfalto existe un gremio distinto con gente que nunca ve el sol y no tranza con la UTA. Que hay un juego de nación y el gobierno. Los dos se pasan el fardo y no discuten por los sueldos. Nadie quiere hacerse cargo Ellos piden paritarias, hacen paros y asambleas Son gente con sus referentes, pero no carneré Me contaron que bajo el asfalto existe un gremio distinto con gente que nunca ve el sol y no se banca más el ruido. Metrovías, ya me aumentó el boleto y sin embargo no garpa lo que piden los obreros. Cobra subsidios millonarios Tienen un jefe de gobierno Subido a otro tren Le da una mano a los rollos Porque es un nene bien Me contaron que bajo el asfalto Existe un gremio distinto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 Bueno, tuvimos un regreso con todo del Lemur La verdad, una cosa impresionante Ansiado, esperado que ahora, que ahora que me llevo bien con él, me da una bronca No poder estar cuando él está Porque hasta que caiga la, la resolución de la orden de restricción Sigue siendo ilegal que yo esté cuando está Lemur Claro, se tiene que mantener a al menos 7 metros y medio de distancia Sí, sí, pero bueno, un saludo a los metros delegados Una canción que Lemur le dedicó a, todo, a la lucha de los muchachos Que no lo mencionamos en la epicadita de noticia Pero este, esta semana hubo paro eh, Sigue la cuestión de las paritarias eh, Que aprovechando el quilombito de que nadie se hace cargo del subte Nadie la la patrona tampoco se ocupa de abrir una paritaria Como corresponde Bueno, Manu, hay mensajes Exactamente eh, Bueno, Lucía Bellani, mandó un beso grande para le todos Le mandamos Ídolo Lemur, decía eh. este Bueno, Daniela Taquiafico con esa Que ya es una grupi del Lemur Sí, sí Y Lemur ya también está pidiendo un orden de restricción También para Daniela Taquiafico no. <risa> Un poquito, pero bueno, vale, contá eh, Manda saludos, le mandamos manda un beso a Dani Simplemente Eh, Debbie Binder. David, un abrazo eh, también, compañera o sea, del circuito. Bien por el vaguito. Muy bien. No sé quién es el vaguito. Supongo que será el vaguito Seba. Que... ¿Será por lo de Bulacio? Por lo de Bulacio. Pero bueno, también queremos recordar que hoy, hoy como todos los viernes y sábados hasta que termine el mes de mayo, va a estar el Lo Quiero Doña Cordelia en el circuito cultural Barracas. Eh, manden un mail acá al, al, al Palermo que le vamos a contestar la data y si no... Siete últimas funciones. Siete últimas funciones. ¿eh? Bueno y Depi también sí. eh, decía muy bueno el informe sobre la Marcelesa, saludos. Uh -huh. Sí cierto muy bueno estuvo. Y, y fue en coproducción eh, con, con Manu ese informe de Quirós. Y bueno también eh, Agustina Roldán, Agui, mm. más para los amigos eh, decía que, que tuvo un brote en por pero por por la Marcelesa y decía que se hizo, le hizo pensar en lo tira y belicoso que es el himno argentino. Sí. Más que nada las partes que sacaron, que eran más pelicosas. Tan... También sí. era más de piedra, sí, sí. Sí, sí, bueno, nos no, no pega el himno, pero no sé si la agarró, La agarró el acampó a fúria. Espero que se le haya ido un poco con John Lemur. La <ríe> y bueno, y hasta ahí llegamos. Bueno, muy bien. Bueno, y nosotros igual este Palermo de la Semana también viene la porque hoy vamos a hacer algo distinto, lo que viene. nos haciendo que hoy, digamos, como hemos recuperado Para todos nosotros. Para, nosotros, para, en para Palermo, hemos recuperado eh la petrolera que antes pertenecía a Repsol, YPF, YPF, ¿no? el, el, el inglés <risa> en inglés eh ahora hay que eh hoy oh, y oye en Perón Fernández también dice ah, no vamos a ver ¿Cómo es? y Perón, Fernández. ¿Y Irigoyen, Perón, Como Fernández, Claro, antes decían Yrigoyen, bueno, Perón, Frondizi, porque en su momento supuestamente claro, Frondizi. Claro. Que después claro. se dio un poquito vuelta, pero... Bueno, y ah, ahora es... Eh, bueno. También, bastante, estaba, ¿sí? también estaba el chiste de cuando le pregunta, no sé, quién el corredor le pregunta qué significa eso a, a Fangio, sí. el que tenía el sponsor de IPF en el coche Fangio le dice eso significa ya pasó Fangio. <risa> <risa> <risa> <risa> ¿cómo que no, porque convengamos que el nombre es muy feo. Yacimientos o sea, sí, no, petrolíferos petróleo. fiscales. Sí, es una mierda, es una bocada. O sea, y aparte. Es decir, Petrobras tiene punch. o sea ¿Tienes? Pemex. Eso Pemex. no va con Palermo. Pero eso es Pemex. Pemex. Pemex. Pemex. Pemex. Pemex. Pemex. Pemex. ¿no? Pero claro. si recuperas algo. Y dale a la vez. Cambiale el nombre. Cambia el nombre. No, aparte, ese nombre de IPF podía servir, no sé, en la época medio. No sé, eso, esa cosa medio milica que tiene el peronismo fea, de mal gusto. Pero en en este momento que estamos en el Palermo Pool. Bueno, la, la fundación de IPF, eh, Mosconi. General. Claro, que, por eso. Claro. Falta que le pongan grupos de oficiales unidos, una cosa así, una cosa <risa> ¿no? medio amazónica, ¿no? Feo. feo. Es que cambio que estamos en Palermo es cool. Vamos que tener un nombre Vos es que bauticemos cool. la reciente. La reciente empresa recuperada. Empresa recuperada. Sí, sí. Eh, oh. Bueno, una puede ser Yo puse filo. Yo no sé, se ¿Eh? ¿Yo? Pero ahí estaría seguiría haciendo YPF. Claro, sí, siendo seguiría siendo el PF. Claro, ahora, sigue siendo. Ahí hay que cantar. No, pero decíos, decilos que se le no, si no, no, bueno, no. y ¿Cuál es la otra? yankee Putos. puto Punto forro. O, o yo pegué faso. Yo pegué faso, sí. desaparece. Yo pegué, pegué fasito. ¿no? Ya pegué... perdimos fiero también. Perdimos ¿sí? <risas> Ya perdimos fueros. También podría haber Fuero perdido. Pero bueno, Ya aprendimos, no, el... ya aprendimos fuego. Ya aprendimos fuego. <risa> ya, ya aprendimos fuego. Hay muchas cosas, claro. Ya aprenderemos fuego. Ya aprenderemos fuego. fuego. E Esa es como a futuro. Claro. Está eh, bien, pero. Pero así de, pero ponerle, ponerle algo como Palermo, que quede algo Algo, algo de Palermo. lindo, claro. Algo que hable de Palermo. ¿Cómo estás? bueno, si Petrobras, bueno. Yo, eh... Hoy el Palermo. Petro, petro... Palermo, pe Palermo, Palermo Bras. No, claro, no hay sería. hoy sería. O el Palermo. Petrolermo. Petrolermo. Sí. Petrolermo, petro... ¿Petrolermo? Mm. Podría ser. Hoy, hoy Palermo, no, yo sigo insistiendo, no. Hoy ah, Palermo. Palermoil. Palermoil está bueno, eh. Palermo. Bueno. bueno, esa la tiene que nombrar Fede ¿Para el Sí, momento? qué onda ¿Para el Le mandamos un beso a Fede Que seguro que se levantó para escucharnos que, sí, sí, no, sí, no, Se, se que levantó antes Se levantó a las 7 para escribir su, su tesis Para, para hacer varias su beca seguramente Y seguramente en el momento paró Paró de tanto trabajo y, y pues es que cuando Fede labura mucho Para para hacer pis, caca, comer y escuchar radio Todo en una sola el, el Eso rato. pasaba en el almacén Sí, sí, por eso me fui al almacén, era que Era, era espantosa. ¿no? Un tipo de cómico que todo el mismo tiempo y tocaba el bajo. Era ah, quería decir que la guitarra que trajo Lemur hoy que la dejó acá porque tiene si es que tomase el tren para volver a la casa y creo que solamente lo de la UTA no le gustó mucho. La canción que cantó. Dijeron agarrarle la guitarra. Esta por la canción duda. con este sonido quiero contar que esta es una, esto es una propiedad un fideicomiso de almacén que Lemur consiguió en una, una subasta. Así que Por eso se fue de la de mi Se fue con esa guitarra. Se fue con guitarra. Sí, sí. Así que bueno, bueno, bueno, entonces quedamos con Palermoil. Palermoil, Palermoil me gustó. Bueno, a partir de ahora, esto se lo voy a... Yo ahora le mando un mensajito de texto a Axel Kisilov. Le eh, de voy a decir que se llama Palermoil. Que no confunda con Palermoil, el que es medio judío. Claro. claro. El que es bastante judío. Bastante todo judío así. pero que, que no le ponga de vido. Sí, que no. Palermoyle. Así que que no se haga el vido. <risa> bueno, pero sí. pues, se, se podría... ¿Circunscribir en algún lugar del, del Palermo? Sí, yo el quiero Palermo, ser... ¿El Oil Palermo? ¿El Palermo Oil? ¿En, ¿En dónde estaría? Claro, ¿qué podría ser? Y ahí donde está donde está Avellaneda, ahí abajo... Ah, no, abajo, si no, el, el petroquímico. Petroquímico. Polo, Polo, Polo Petroquímico. Polo Petroquímico, el, el, el Riachuelo tiene bastante petróleo. petróleo. Ese es lugar va a ser Palermo Entonces la decisión, yo quiero para que pueda reactar bien la resolución, eh, Kicillof. Entonces, primero... Punto uno. Primero, se cambia el nombre de IPF a Palermo Y después se establece la sede en el Pueblo Petroquímico uno. de Dock Sud. Claro. Sí. Eso va a ser bueno, Muy bien. bien. Que aparte habría que expropiar a Shell, de paso también ahí, porque está Shell. Claro. Bueno, no me puedo ir, no puedo cerrar esta sección sin eh, la música del fin de semana. Así que si me la ponen, por favor. la y escuchemos. Llega el fin de semana. Bueno, agenda del fin de semana. Ya hablamos de la... ¿Cómo se llama? de la obra del no quiero doña Cordelia sí. eh, que está todos los viernes sábados por siete sábados más siete no, o sea siete, eh, siete funciones más cuatro sábados más tres, tres viernes. no cuatro viernes más tres sábados está hay, que la matemática hay que llamar sí. ya Aquí, hay que la Agustina Roldana que se que vaya porque no fue nunca eh, de, de, de se esta. después todos fueron después Pero que se apuren porque el de gente el domingo hay un festival en el borda eh, para en contra del, del cierre del pan del borda en contra de la demolición y a favor de la consigna es no al manicomio sí si al espacio público Eh, la nueva claro agenda, es... te puedo tirar la nueva agenda no vayan a ver la película de Burman. No vayan a ver la película de sí, Burman? Burman. Sí, el 23 y el 25 hay juicio por un caso de gatillo en la Valle Libertad, en Mauro Vega, alguna vez hablamos de él. Este, bueno, comienza su juicio. Nunca una peña. Sí, ¿no? no. Peña Vallejo de... Peña de, de, de, de, del otoño, ¿no? Sí, sí, de, está de, de tirar, puntada, de el bajón juicio, ¿no? <ríe> el piedrazo. Pero Daniel. bueno, el chico de la seguramente habrá algo en la puerta y habrá ruido, baile y demás. Bueno. Bueno, y hoy también hay eh, una charla eh, Ferrocarriles, una tragedia Una tragedia anunciada, crisis y perspectivas Charla-debate Qué lindo, sábado 21 de abril, 18 horas En el Churqui, espacio político, cultural y social eh, Calle Holly 2637 Moreno eh, En el que van a participar Juan Carlos Sena eh, Un conocido del programa, Alejandro Bercovich eh, Y mira. María del Carmen Verdú Ah, mira, están todos conocidos. Todos Al final, como dice una amiga, somos 14. <risa> y bueno, esta, esta llamada convocan la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas y el periódico-sindical del Mortero. Muy bien, Pero Rompiendo Cadenas con un mortero, ¿no? Podría ser, <risa> la, si funcionara. Se fusionara si la izquierda no estuviera tan fragmentada. ¿eh? ¿Cuál es tu recomendación, Nico? Te fin eh, de semana? Yo te fin de semana voy a ver de a boca y es todo lo que voy a hacer. Me, bien. Quiero <risa> ir, me quiero ir muy contento. Bueno, bueno, muy bien, señoras y señores, nos despedimos con tiempo, como bueno, se ve porque no hay tanta minita, eh, eh, la cosa anduvo bien, eh. Así que bueno, nos vamos, nos vamos, le mandamos un beso a todos y nos y quedamos pues. con tercer piso al fondo. Los queremos mucho y que la vez pasada, como estábamos todos medio afisurados nos olvidamos de anunciarlo. Así que bueno, o sea, voy a mando... anunciarlo otra vez. Sí, tercer piso al fondo, sigue ahora, quédense. Esto es la colectiva, 102.5 MHz, radio comunitaria, medios alternativos y monos que se van.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 La signora Eliana e l'orangutan Il orangutan, l'orangutan, il orangutan